Dos, cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención a petición. Ya empieza y programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto.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 Let's go.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 Bien, este. ¿Podés repetir el título de la canción? Hoy Inariset Sionisem. Ahí está, por la otra oreja. Con Lautaro Broski. Oyer narsetzionisten, met mit doch on lernen by doch lernen uns mir dort goladain, mir welin beser Russland, mir ze. Bifreier, mereu un besser să fie în Rusland, mereu un zid.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 Stay in the diaspora and wait for our liberation <laughs> Глупенькие сионисты, Вы такие утописты, Вы бы лучше шли в рабочие Или в чистый Вы бы лучше шли в рабочие Или в трубочисты. Вееру и Ити за вами не желаем. Мы в России останемся, Бороться с них агалаем. Мы в России stanim sa baroța să ni ca Haliem mirveu îne senza în Ru Mirveu ze Ba fra Estas escuchando desde la otra oreja La otra oreja intergalactica.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 Um de Gewalt nicht, das wird von Blut, schloss und belt auf unser Bore unser Blue, um ist, das wird von Blut, schloss und weg auf unser Bohr, ich nicht, was mit Porzación van de querer Los vienes un de mitad de sintien Nosotras bien, Nunca digas esta siempre final Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Bueno, y estamos con Lautaro Broski entre los mensajes eh, que recibimos.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 Y que obviamente bregamos por la paz por... Yo siempre propuse la solución que propuso Hannah Arendt La filósofa norteamericana de origen judío Que también mm -hmm. es alemana eh, Que era una Palestina binacional Una patria palestina donde convivan judíos y árabes Pero como era antes, ¿no? Antes que llegaran los ingleses eh, Ahí convivían Y tengo y conocido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 Libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina libre Estás Palestina, escuchando según si no la otra oreja Ahora seguimos Estás escuchando por la otra oreja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 Libre Palestina, sino presuncionista. Libre Palestina, sino presuncionista. Hemos sembrado la tierra, hemos sembrado la tierra. Sembrado la tierra, la tierra el trigo ya se cosecha, el trigo ya se cosecha. Se cosecha el limón maduro está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 Palestina, sino libre Palestina, sino presuncionista, libre Palestina, sino presuncionista. Nacimos tirando piedra, guiando piedra contra la tiranía. Ya llega la resistencia, la resistencia, a defender Palestina. El pueblo está en lucha, despierta mundo, el pueblo está en lucha, libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Fuera de, de, de nuestra tierra, esta tierra, garra este pueblo, pueblo, sea. Este pueblo, sea. Este pueblo libre sea, libre y socialista, socialista. Libre socialista, la lucha del pueblo traerá un mundo nuevo, la lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Libre, vive, libre, libre palestina, vive, libre, libre, libre palestina, libre palestina, sino preciacionista, libre palestina, sino precio sino libre palestina, sino precio. Libre Palestina, sino opresión Libre Palestina, sino opresión Libre Palestina, sino opresión Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Intergaláctica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 una vaca para el alma, un pastel, para decirles una palabra, para el orejo, un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra.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 Marioneta universal Parece marcado la batalla si siempre la mejor Con el de espadas no mira Y con el debato encadain marcha uno dos. No pero Nunca por que matan con descaro pero nunca nada queda claro bronca por que roe la sultante vino también roba el gobernante bronca por que está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo Nunca porque no se paga fianza y si nos encarcelan la esperanza por la fuerza o por la explotación nunca pues entonces cuando tiene es corte el pelo sin razón es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador him.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 Se va a la otra oreja. Hasta la semana que viene. Hasta Aprendimos la sí, venceremos. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cual a la muerte, aquí se queda la clara. La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la visa, Con sones de primavera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 Te decimos Hasta siempre comandante Otra oreja.